Jorge Amarilla, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo va? ¿Dejaste una pausa? Me asusté. Dije, tengo que hablar yo acá. No, no, es la señora que está del otro lado. A usted le estaba preguntando, señora. <risa> ¿Cómo va? Bien, acá, otra vez, otro, ¿Otro, año, año. otro año organizando el evento.、Eh, así que parece que fue ayer, que pasó rapidísimo el tiempo. Desde pasa la última rápido, vez ¿no? sí. ¿Te gusta rápido? ¿Te pasa a vos también? Sí, sí, sí. ¿Y e l equipo? Porque el, el equipo termina. Desgastado, emocionado, y de repente ya tiene a la semana y empieza a decir: Che, ¿qué vamos a hacer? No, no pasa eso. Pasa exactamente eso. Es más, a la semana del evento nos juntamos a comer algo, a, a brindar, a, como a balancear,、debe. a ver cómo anduvo, a, a contar anécdotas. ¿no? Y en realidad, casi sin querer, esa ya es la primera reunión de, de, del evento que sigue. Porque ya empezamos a cranear cómo, cómo nos parece, qué cosas podemos mejorar. Es el momento justo para, para decir qué cosas hay que mejorar, justamente que el evento lo tenemos fresco. Así que, y a partir de ahí, hasta hoy, seguimos trabajando. Así que no tenemos descanso, básicamente. Pero nos gusta, nos gusta, es algo, es algo divertido y espero que la gente también lo disfrute tanto como nosotros. Han pasado cinco años de aquel inicio, de aquel grupo que empezó, che, tenemos que hacer algo, nosotros nos gustaría, ta, ta. Empezaron, apostaron ahí al gimnasio, de repente el gimnasio se cubrió, me acuerdo, que estaba así,、e、incluso ustedes mismos como quedaron así, impactados por la repercusión, y ahí empezó a crecer, a crecer, a crecer, y no para de crecer. La, la verdad es que sí, es una locura,、eh, crece tanto como mis kilos, ¿no? <risa> hace cinco años he aumentado muchísimo, la señora no lo ve, pero, pero la silla esta lo siente. <risa> Eh, bueno, y menos pelo, c ó me o m doy cuenta. Yo foto, ir, Veo fotos foto de los eventos pasados y parece que pasaron 50 años. No, fueron 5 nada más. Pero la verdad que sí, 5 años trabajando a full para, para Comarca Comics y cada año、eh, incrementa todo. La, la gente sigue apostando, los s t a n de afuera siguen apostando. Así que la verdad que más que felices de, de poder llevarlo adelante y que la gente siga yendo al evento, le siga gustando y se sume cada vez más personas, ¿no? cada vez más gente. Eh, hay que decir que este sábado se hace el lanzamiento, que también fue una modalidad que, modalidad que empezó a darse、eh, de manera paulatina y c a e es, es como un mini anticipo de evento en el evento en sí mismo. n o este, este sábado, ¿cuándo es?、Eh, este, este sábado a las 16 horas en el microcine en, del Cursa, que es donde se hace el evento, vamos a estar presentando justamente、eh, el, el lanzamiento del evento de Comarca Comicspace 5, donde vamos a adelantar. Todo lo que va a haber en el evento, además va a haber un stand de, de Comarca Comics. Se pueden adquirir merchandising, tacita. Señor, usted quiere la tacita de Comarca Comics, la puede adquirir ahí mismo. Y、eh, bueno, varios merchandising, y además pueden comprar la entrada anticipada, obviamente, para, para julio. Y como novedad de este año, también、eh, vamos a hacer un concurso de cosplay en el lanzamiento. Sí, este sábado, este ¿no? sábado, sí, va primero, a haber. p r i m e r o que avance. Es, exactamente, vamos a hacer un. Es una especie de preselección, si se quiere. Eh, los ganadores del concurso de cosplay de este sábado van a pasar directamente a una final que se organiza el domingo 29 de julio, o sea,、ah, el、mira. último día de evento. Y después, los otros dos días, va a haber concurso de cosplay como todos los años. Contémosle a aquel o aquella que no sabe qué es cosplay. El cosplay, a diferencia del disfraz,、eh, es aqu aquella personificación que uno hace de algún personaje que quiere, que añora, sea de historieta, de película, o de lo que fuere. Eh, pero que lo fabrica uno mismo, no comprado. O sea, el cosplay tiene esa particularidad d diferencia del disfraz. En el disfraz Uno va a una casa, disfraz,、pues, eh, sí, d e s p u é e se alquila de Batman y, después, y aparece Soledad. Exactamente, aparece en el cumpleaños de la tía, disfrazado, sí, de qué sé、no. yo. Pero el cosplay no, el cosplay es hacerlo uno mismo. Y la verdad que los resultados de los cosplay en el evento nuestro han mejorado muchísimo. La calidad de los últimos cosplayers locales、eh, es increíble, la verdad que. Estamos sorprendidos por, por el nivel que está teniendo la comarca en cuanto al cosplay, que es un término relativamente nuevo para nosotros.、Uh -huh. Y sin embargo, la gente、eh, lo, lo tomó y, y b、bueno, u empezó n o e a trabajar en ello y, y mejoró cualquier cantidad. ¿Cómo están haciendo? Porque yo, bueno, por i a estar、eh, observando, participando desde la primera, he visto a cosplay adultos y hay mini cosplay también. Porque he visto a muy. Están logrando esa división para que el mini cosplay, el peque cosplay que lo ayuda a la tía, a la abuela, a la madre o el papá, no sé, este, es diferente al otro, al grandote. Tal cual, bueno, por eso mismo justamente me diste el pie perfecto, ni que le hubiésemos hablado <risa> antes. Porque este, el viernes 27 de julio, vamos a hacer por primera vez una división. Entonces, los más chicos, los más pequeños, van a hacer un desfile de chibi. Le llamamos、ah, desfile de chibi, que justamente、yeah. chibi es、eh, el término que usan en los animes para señalar lo que son más chicos. Entonces, vamos a hacer un desfile para los más chicos, separando un poco de los más grandes. Entonces, justamente este año también eh, incursionamos eh, en esa diferenciación, si se quiere, porque los más grandes se entran más en competencia y ya、claro. se empieza i n c l u s i v e a poner más áspera la zona. n ¿no? a、no, yo te voy a ganar con padrito, que te pase, claro, qué claro.、Eh, A mí me da mucho no, miedo. El, mundo, de el, el mundo del cosplayer, <risas> claro, le rompe una goma e v a v i s t e No, se pone complicado. Ah, Entonces、eh, diferenciamos para que los más chicos puedan estar el viernes. La competencia de mayores va a ser el sábado. Y la gran super mega archi final el domingo. Bien. Bueno, repasemos. Este sábado será a lo que es el, el lanzamiento del comic, del comarca c o m i f e s número 5. A las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde. En el, el Cursa. Y luego,、eh, anticipadas, entradas anticipadas, que son unas cosas que vuelan, por cierto. ¿Cuánto están? ¿Cómo viene el tema de precios? Sabiendo todo lo que s e v i e n e Sí, voliendo, es, es, está bastante complicado.、Eh, nosotros tenemos el precio de la, de la entrada anticipada, que ya no quedan más en realidad. En el lanzamiento vamos a estar vendiendo las últimas que nos quedan.、Ah. Así que ahí la van a poder adquirir.、Eh, realmente nos sorprendió la, la cantidad de gente que volaron、eh, como nunca en, en los primeros meses de venta.、Uh -huh. Eh, la, tiene un valor de 400 pesos y es válida por los tres días y todas las actividades que hay en los tres días. Claro, porque además, bueno, hay cursos, talleres, c hay bandas en vivo, hay diferentes shows, charlas, talleres, los concursos de cosplay, los artistas internacionales, proyecciones, baile, de todo. ¿Lo vas a guardar para el sábado, los artistas internacionales o vas a adelantar alguno? Uno ya publicamos en el Facebook, que es Gerardo Rellero, que vuelve a nuestra comarca、no. y es el que hace de Freezer en Dragon Ball Z、sí. y Dragon Ball Super. El Reverendo Alegría en Los Simpsons, Brian en Padre de Familia, Hellboy,、eh, muchísimos personajes.、Eh, y el resto lo vamos a reservar para. No, no,、ah, ¡Eh, no, casi, no, casi! ¡Casi! Cae, me, ya, ya casi me, y le pasa es que no me dieron mate, a ¿eh? mí ¿no? me prometieron mate. ¡Chino! ¡Traigase mate para acá! ¡Traigase mate! Ahí trae el chino. Bueno, lo、sí、puedo <risa> adelantar puedo que te sí lo que sí te puedo adelantar. Es que、eh, este año por primera vez van a ser tres artistas internacionales. Así que ya anunciamos a uno y、sí. falta anunciar dos artistas internacionales más. Por primera vez. ¿También de primera, a... de primera línea? De primera línea, del mismo nivel.、Eh, así que la verdad que es, es más que interesante. Es más que interesante. Una pista. El chino, mira, trae el mate, te trae el mate así, mira. Buen buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como apareció el mate, increíble. Están las tortas fitas. o s c h i n o sacale vos el, el artista que yo le tengo la torta fita y le repetí la torta fita. Ahí, ahí, ahí le, le acercamos le, el micrófono. El micrófono a r e s t a d o así que va a ser un problemita esto de los mates. Pero、si、ustedes no, se animan y andan bien. Nos animamos a t o d o si,、sí. Mientras tapamos este bache, acercamos el micrófono al mate para que la gente lo vea en la casa. no? Así、Dale. funciona la radio, ¿verdad?、Uh -huh. Acercando las cosas, la gente lo ve. Claro, claro. Mirá que t e va calentita. ¿eh? No, hay tortas fritas.、Señora. No son de utilería, ¿eh? son de verdad.、Claro. Ahora vamos a, a degustar acá en vivo. El ruido de bolsa de posta. ¿eh? Calentita, ¿No、recién. Mirá cómo lo tratan a uno. Voy a venir mañana también. h a c e n el programa, puedo venir mañana otra vez. Sí, pero necesitamos que anticipes un artista más.、Ah, <risa> eh. Alta h a extorsión. Me están b i e n Me están, me están agarrando a otro señor, por favor. No, me están tironeando. Bueno,、eh, en realidad hay que decir y destacar que、eh, la familia de l Comarca Comifes,、eh, la verdad que varios son amigos y amigas y son muchos jóvenes de acá de la comarca que se fueron sumando.、Eh, la verdad que se fue creciendo toda esa parte de producción. He tenido la posibilidad de ver cómo ustedes mismos son los que preparan el lugar, todos se encargan de todo. Y está buenísimo eso. ¿eh? Y en tu caso es tu familia real, además.、Eh, sí, a, además de ser, eh, eh, como vos decías, una gran familia, gran parte de mi familia también está、eh, metida. Los obligué, básicamente,、ah. ¿no? Así como quien no quiere la cosa, le dije,、Me、no, a no, no, de no, p e n t e ya e s t a b a n metidas a d e n t r o del e v e no, t p e r o no, la verdad es que es l i no, d p o r q u e t e n e r u n g r u p o de a m i g o s y, y de familias t r a b a j a no, d e no, c n j u no, t para u no, b j e t i v o e n este c a s o c o n Marca c o m i c s es l o más l i no, d que te puede pasar. e no, t n c e s e s t a no d Toda esa semana es una semana para nosotros que es, son mis vacaciones en realidad. Son l a s vacaciones de、eh, invierno, claro, queda siempre son... en la mitad de vacaciones de invierno. Es una semana que yo la paso feliz y a pleno, porque estoy haciendo lo que me gusta con la gente que quiero. Entonces,、sí. eh, mejor paga n o no podría haber.、Eh, quería aprovechar y preguntarte: bueno, además de que se hizo el año pasado, a mitad de año, después se hizo una en octubre. Y además ya anduvieron girando, ya, ya están, ¿no? ¿Cómo? Contame un poquito, contá a los que están escuchando cómo esto ha venido a Conesa y San Antonio, si no me equivoco.、Eh, sí, a las grutas.、Eh, la verdad que por primera vez tenés razón,、eh, la verdad que fue un año como, como nunca, arrancó este año como, como no, no ha empezado en, en otras ediciones. Tuvimos la posibilidad de visitar Conesa y de visitar las grutas por primera vez,、eh, justamente haciendo lo que es,、eh, presentando lo que es el evento. Y llevando a la banda que toca en vivo, que es Eria Anime c o v e r s que es, nos dedicamos un poco a,、sí. a tocar temas de dibujos animados, un poco banda, esa,、sí. esa es, es la idea. Y la verdad, que la gente respondió de una manera bárbara, incluso、eh, quedaron con ganas de, de hacer más o de que llevemos el, parte del evento en algún momento a las grutas. Y la verdad, que la, la idea nos pareció muy buena, no, no hablamos de nada, de todo eso, pero bueno, quedamos más que contentos y obviamente quedó ahí latente la posibilidad de ir en algún otro momento. Para los que se pierdan la oportunidad de comprar las anticipadas, ¿se sabe ya cuánto van a tener durante el evento las entradas? Las entradas en puerta van a tener el mismo valor que el año pasado.、Ah, van a estar 200 pesos、eh, por día.、Cada、y tra tratamos de, de dejar el mismo precio que el año pasado, entendiendo también、eh, cómo estamos,、uh -huh. ¿no? estamos todos. Entonces, si bien para nosotros、eh, es j u g a r n o s l a a ojo cerrado, porque a nosotros también nos aumentó todo mucho más. Decidimos mantener el mismo precio para que la gente tenga, tenga la posibilidad de ir al evento y que no se lo pierda. El viernes, a qué horas hacen la apertura? Que también es todo un momento especial que he estado ahí, que están todos ahí con ganas de ingresar y demás. Bueno, el viernes estamos preparando algo, no se lo tienen que perder. ¿eh? A las 13:30 va a estar el, la apertura de, del evento. El día viernes 27 que, de julio de El día 27 de julio, tal cual. Y, y bueno, y la verdad que son artistas locales que se sumaron, gente de Bahía que viene también para la apertura. Se está armando un lindo grupo de trabajo y una muy linda apertura. Así que si, si sale como la tenemos planeada, yo creo que va a ser、eh, más que divertida la apertura. Y después,、eh, las otras jornadas, todas las jornadas van hasta las 10 de la noche aproximadamente. Digo para aquellos que toman dimensión, son desde las. Día de la mañana hasta las 10 de la noche son 12 horas que ocurren de todo tipo de, de cosas, no solamente lo que va pasando en el escenario, sino en distintos espacios. ¿Y esta vez nuevamente se ocupan los tres niveles del Pablo? Los tres niveles del Pablo, y, e incluso hemos、eh, agregado un escenario afuera también, esperando el, que el clima nos acompañe. ¿Y abajo? ¿La parte subterránea? este, ¿este año, año no, este año no, este、ah, año no, no porque quedamos año nos quedamos cortos. Este año agregamos.、Eh, Bueno, voy a, voy a adelantar un poquito. Vamos, vamos, eh, eh,、eh, muy muy poquito, muy poquito. Este es un, un invitado nacional, pero es la primera vez que vamos a incursionar en algo así también. Va a venir、eh, un invitado que capaz que los más chicos lo conocen, que es un luchador de lucha libre, es、eh, un luchador de catch, de fantasía. c h llama l s a La Masa, la Masa, la、wow, Masa. Dos,、sí. dos metros de alto.、Sí. En su、así、momento que, tenía una merena gigante importante.、Eh, No sé cómo quedará. Ah,、acá. no, no sé no sé, no sé. no sé si no s e estás confundiendo con el rival de la masa.、No、te, por la duda, no、sí. se lo nombres en vivo. ¿El、ah, la masa que usa máscara? El que usa la、ah, masa.、Claro, ma no se lo digas en vivo no, porque por ahí se enoja. Rompe todo. Y no, <risa> yo lo voy a tratar Es el de la masa. Vos no crees que tenías e n o j a d No, no. ¿Cómo era el otro b i d o n i no era? b i l o n i Vicente Vidoni. Ah, ¿viste? Algo no, sí. Estamos todos en lo mismo. Bueno, va a venir y va a dar una charla de catch, va a hacer una demostración. Viene con otro luchador también、eh, invitado, así que van a hacer、ah, un. Un e s c u d de titanes en el ring, ¿vale? Exactamente. ¿Tienen tenés... una、sí. monedita de titanes en el ring? Sí, tal cual, tal cual.、Eh, aquel caballero rojo en su momento,、ah, ¿no? Caballero rojo.、Eh. q u é lindo, los chicos deben, en este momento deben estar y é n d o s e No, quídense, <risa> chicos, solo hablamos de Dragon Ball, ¿eh? Pero, pero bueno, acordé de eso, de ¿eh? v a moja, m o j No, era e s i Por lo menos a mí me encantaba en ese momento. Capaz que lo vemos ahora y no era tan, tan así, pero. No, era, en ese momento estaba bueno. Era, era genial. Caminaba era genial. un pariente mío, pero tipo 3 de la mañana. No, <risa> <risa> bueno, Jorge, la verdad que、eh, un placer tenerte acá. Y además, porque sea el esfuerzo de todos y todas las que están ahí en, tu, en ese equipo de trabajo. El sábado a las 4 de la tarde, anticipadas para que no se duerman aquellos que、eh, te ahorraron 200 manguitos,、uh -huh. no es poco. Y además, también, mirá, te, te tiro otra data de lo que va a haber en el lanzamiento: va a haber un torneo de Mortal Kombat para Play 4,、eh, Mortal Kombat XL, para Play 4, a modo de muestra de lo, de lo que va a ser la zona gamer, porque la zona、ah, gamer e s t e año creció m u c h í s i m o y además va a haber para que puedan disfrutar también un casco de realidad virtual, de los muchos que va a haber en el evento.、Eh, ¿Traen en realidad virtual? i d virtual, sí, una locura. Gracias a la gente de GameZone, que son de acá.、Uh, á va a h Esa v t r a l No eso, sabes lo que es, no sabes eso, lo que es. Está re bueno e s Es una locura. Yo estuve probando bueno. Y, y bueno, a mí me da mucho vértigo. Mira, ahí te tiro una data. Bueno, ¿Vieron no? esta noche, 9 de la noche al Bondi? i a b m e está. Ya está、eh, ah, pronto. Pronto. s comprometido. ¿Viste? ¡Qué b á r b a Ya me parecía, ¿no? Si no teníamos una novedad de acá y yo me pongo mal. Bueno, pero ahí la tenés Adita. c l Adita r o a,、claro. a te tira t o d o Sí, te pero Adita es, un, Adita, Adita es un problema. Adita s i está, está escuchando. Ad... No, no, debería... no sé si está escuchando ahora, sí, pero sí. debería venir a las reuniones, Adita. Adita, el domingo hacemos las reuniones. Le aviso para que p a d a un mensaje. llaman, Jorge Amarilla acá que nos contó cómo se viene el Comarca Comic Fest número 5, che. Y ahí en el Pablo VI que se va a hacer en. Siempre ocurre en la mitad de vacaciones de invierno, ¿eh? de, para que lo tengan en cuenta. ¿eh? Final, este es final de vacaciones, ¿Es que el, primer, final? el primer、Mirá. año que nos toca la última semana. Mirá, ¿te movieron ahí el calendario? Me, me, me corrieron, por el mundial. Por el mundial. Claro. Ah, claro、Terminó、que termina el mundial. El mundial termina justo ahí. No, sí.、Eh, yo, porque pienso festejar. Sí, y están con una esperanza alta que llegamos a la final de nuevo, pero está muy bien, está perfecto. Por lo menos llegada. No, como m u c a gente que escribe e n l a pizarra de radio que no vamos en primera ronda. No, no, bueno, trágico.、Eh, ¿a, ¿A dónde está? Ah, lo voy a borrar inmediatamente. Exactamente.、Eh, y el Comarca c o m i f e s este sábado tiene su lanzamiento.